Glorieta con Rosmarie Alonso. Pues por fin ha llegado Pablo Ruz al estudio de Tele Elche en Radio Marca. Muy buenos días, Pablo. ¿Has llegado porque no has podido aparcar en el centro? No, no. Un momento, buenos días. p a Buenos l o b días a todos. Venía del despacho del grupo y、ah, vale. te he comentado, ¿no? A pie,、Atendiendo、a pie. A pie, ¿no? a pie, a pie. Te he comentado, pues atendiendo a la gente, ¿no? Esto es buen síntoma también, ¿no?、Uh -huh. Que te para, te dice, te comenta, te sugiere, te da propuestas y evidentemente hay que ser muy delicado y muy、eh, uh -huh. educado y muy atento con todo el mundo. Faltaría más. Y eso hace que a veces, pues eso, no puedas bien hacer previsión de los tiempos. Lo que nos indica que la gente pues, quiere resolver el día a día, pero también nos indica que hay otros problemas que para eso está la política, para resolverlos que pueden ser muy graves para el futuro. Y uno de ellos es el agua. Muy grave. Hoy en el Boletín Oficial del Estado se han publicado los planes hidrológicos, el del Tajo también. ¿Te ha dado tiempo para leer la letra pequeña del plan del Tajo? Lo he visto esta mañana.、Eh, tenemos, sabes que, tres planes hidrológicos que nos conciernen: el del Tajo, el del Júcar y el del Segura. Vamos a leer bien y con precisión estos planes de Cuenca y si se confirma. Lo que todos、eh, sospechamos y lo que todos sabemos, y lo que aprobó el Consejo de Ministros de una manera tan unilateral y tan política,、eh, por supuesto, vamos a ir hasta la última de las consecuencias legales posibles, hasta el último tribunal, hasta la última de las posibilidades para, poner, para parar, o n e r ...para para que se adopten medidas cautelares. Y vamos a estar con los regantes Ross, que esto es lo más importante. Y vamos a estar con aquellos que conocen bien la problemática generada por estos planes de Cuenca. Y nosotros, ya lo decimos, Pedimos, exigimos que el ayuntamiento, al igual que las diputaciones, al igual que el resto de autonomías,、uh -huh. y no sabemos qué va a hacer el c o n s e j o de Chimopuch, se adhiera a cualquier recurso que interpongan los regantes, el scratch y la entidad. Que、vale. sea para poder paralizar este t r a s v a Vosotros、infambio. no lo sabéis, pero a nosotros nos han llegado notas de prensa de Chimopuch hace semanas diciendo、sí. la c o n s e j e r a de Agricultura que iban a sumarse a cualquier acción que se pueda emprender en los tribunales para defender el trasvase Tajo Segura. Y el alcalde también lo dice, tiene el mismo discurso que tú: defender estar al, el trasvase, estar al lado de los regantes y a sumarse a cualquier acción. Que se, legalmente que se emprenda en los tribunales. Pues, pues el alcalde miente. Literalmente y con toda la razón. Lo que el alcalde se ha negado es que no va a reprobar no, al Consejo de Ministros Vamos a ver, o es, a la ministra. El señor González tiene en su haber, por desgracia para todos, haber votado a favor de la derogación d e trasvase del Ebro, porque él era diputado nacional y derogó el Ebro con su voto. Eso ya te deslegitima moralmente. Para hablar de agua. Y en segundo lugar, en el pleno del pasado miércoles, él y el resto de miembros del Partido Socialista tuvieron la oportunidad, al menos, abstenerse. Para, la que re, para que la reprobación, que era la manifestación del desacuerdo, porque el orden del día del pleno decía: el Ayuntamiento del Che manifiesta el desacuerdo con el plan de Cuenca a través de la reprobación, ¿no? p o d í a n haberse abstenido, como ha ocurrido en Murcia. Y no lo han hecho. Porque han antepuesto las siglas al bien común. Y al interés general de los regantes y de todos los ilicitanos y de todos los usuarios del trasvase. Esto no es interpretable. La a b s t e n c i ó n era una posibilidad y no la、eh, asumieron por miedo, por silencio y por falta de valentía frente a sus jefes. Porque hay que decirlo, Ross. Lo que ha ocurrido. Lo que pretenden hacer con el trasvase a través del plan de Cuenca es una decisión política. Y aquí lo ha explicado el señor Urbina, que yo lo he escuchado, que es un hombre independiente, que no, de, no se casa con nadie, él solamente sabe de agua, él fue el promotor del memorándum, como tú bien sabes, que es una ley que blinda el trasvase, y lo ha defendido aquí. Y lo han defendido los regantes. El problema es un problema político. Y ante problemas políticos, Ross, no cabe ponerse de perfil. Uno tiene que estar con su gente. Y anteponer su gente a los intereses del partido. Y el señor González no lo ha hecho. Pero insisto, porque no tiene legitimidad moral para hacerlo. ¿Se entiende que el PSOE no haya querido reprobar a los suyos? En no, no el, se entiende. En... O sea, vuelvo a repetir. Políticamente se entiende. Ayuntamiento de Murcia, el PSOE está gobernando Murcia a través de una moción de censura. El PSOE se abstuvo en el mismo pleno de reprobación al gobierno. Con lo cual, la reprobación salió adelante. Porque la reprobación es una manera de decir al gobierno que no aceptamos esta imposición política perpetrada básicamente por ellos. Todo lo demás son medias tictas y aquí no caben. ¿Y qué pasa con Compromís? ¿Les sorprendió también el voto de Compromís? Bueno, de hecho, ayer algunos periodistas, como tú bien sabes, han publicado、eh, reflexiones profundas sobre lo que ha hecho Compromís. O sea, Compromís, que están a las, a las puertas de unas primarias que ya e s t á b a m o s viendo cómo están、eh, aconteciendo. En lugar de ponerse con los regantes al lado de los regantes contra una decisión política, deciden salvar el pellejo, y perdón la metáfora ¿no? o la terminología, al Partido Socialista. Esto es un dislate todo. Esto es un dislate. Empezando por la resolución del Consejo de Ministros, que es política. Ah, por cierto, el Partido Socialista, a través de su portavoz, el señor Díez, afirma de no sé qué sentencias del Tribunal Supremo. Eso es falso para justificar el recorte al trasvase、uh -huh. del Tajo. Eso es rotundamente falso. Sí, ha n e u t r l i z a d o los argumentos de la ministra. Claro, pero de estas、Rivera. sentencias no hacen ninguna referencia al contenido de los planes de Cuenca, sino al concepto. En lugar de hablar de caudales, de, de, de caudales mínimos, se tiene que、uh -huh. hablar de, de caudal ecológico. O sea, es todo un disparate de una magnitud tan absoluta. O sea, al fin y al cabo, aquí tenemos dos opciones. O estamos con los regantes frente a quien sea, o estamos con el gobierno frente a los regantes. Esa es la disyuntiva. Pues、uh, aquí está la política.、Eh, este es el juego al que hemos asistido esta semana en Elche. r o s perdona, no es así. O sea, decir, es que aquí ocurre algo: la guerra del agua se abre siempre que llega el sol al gobierno. Oiga, en España hay 15 trasvases actuales en vigor. ¿Hay polémica con alguno de los trasbases de cualquiera de las cuencas y de los ríos de España? ¿Solamente con el Tajo Alsegura? Como solamente hubo polémica con respecto a la derogación del Plan Hidrológico Nacional con respecto al trasbase del Ebro, yo creo que ya está bien, ¿no? Que nos dejen en paz. Tenemos un trasbase que es el Tajo Alsegura, que, ojo. Se puso en marcha con Primo de Rivera, la, la idea general con el conde de Guadalorce, con Menjumea,、uh -huh. luego se remató con la Segunda República y comenzó a andar a f i n a l de los 60 hasta el año 79. Oiga, déjenos tranquilos, tenemos una ley que es el memorándum, que blinda el trasvase, que es perfecta y que está avalada por cinco regiones. Yo creo que ya está bien, ¿no? Esa es un poco la reflexión. Bien, pues tenemos el agua, un grave problema para el futuro i n m e d i a t a Político. Y tenemos otro grave problema: las cercanías no funcionan, cada vez van a menos y hay más anuncios de inversiones. Hubo una moción en el pleno ordinario de enero del Partido Popular.、Sí. ¿Va a tener recorrido esa moción? ¿Qué va a pasar con, con las cercanías? Vamos a verlos. Si te fijas, son decisiones. Yo creo que nunca había tenido tanta actualidad ninguna decisión del Gobierno de la Nación en los últimos 40 años, probablemente. O sea, estamos asistiendo a algo que es inédito, ¿no? Decisiones que son lesivas para la ciudad de Elche. Hemos hablado del trasvase, que es una decisión política y hablamos de cercanías. ¿Dónde venimos? Es verdad que tenemos una línea deficitaria, los automotores son del año 72,、eh, aunque están muy remozados y maquillados, ¿no? Tenemos una línea de una sola vía, tenemos un túnel que es el、uh -huh. que es, con las dimensiones que tiene, y tenemos. Una línea de AVE que comunica Alicante con Murcia en trenes ABAN. ¿no? ¿La d o decisión política cuál ha sido? En 2017 se aprobó uno en el presupuesto s general e s del Estado con ñ u ñ i Gómez Aserna una inversión de 100 millones de euros para comenzar con nuestra línea para conectar. La para Yo puedo coger el Cercanías para llegar al AVE que me comunica a l i c a n t e con Madrid, pero no existe manera de coger un Cercanías para llegar a la parada de AVE de Elche con Madrid. Es una cosa perpética. ¿no? Claro, el gobierno es quien en tres ejercicios presupuestarios ha eliminado las partidas para rehabilitar las cercanías, para invertir en las cercanías. Y vuelva a ser lo mismo, Ross, una decisión política. Flaco favor está haciendo el gobierno de la nación de Pedro Sánchez a todas las agrupaciones socialistas de la provincia de Alicante. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tiene solución nuestra cercanía? Sí. ¿Y cuál es la solución? Dinero y agilidad. Claro. Como ahora van a comunicar los trenes Avant, como tú bien sabes, Alicante con Murcia, haciendo, bordeando nuestro término municipal, para hacer que m a t o l a se convierta en la estación principal de Elche, que eso es un despropósito, tenemos que insistir, que luchar. Y este verano, si soy alcalde, lo voy a hacer de la mano de Luis Barcalá y de la mano del resto de municipios afectados por este recorte también d e Cercanías, decisión política, incluso para irnos a la justicia, contra el gobierno de la nación que ha tomado estas decisiones que nos marginan. El Cercanías en Elche, que comunica a la ciudad. Torrellano, con el aeropuerto debe comunicar y con la estación del AVE no es una opción, es un deber. Y tenemos que estar todos unidos para decir al gobierno de la nación, también aquí, que con elche no se juega. Que elche es una palabra muy seria, como d o q u é van a esto, pedir van. en los tribunales? Bueno. Estamos,、eh, Lo he hablado con Luis Barcala. Si el, la decisión del gobierno sigue adelante con la restricción de las como sabes, de las de frecuencias, con no hacer público ningún plan de inversión en cercanías, con no editar el estudio que comunica aeropuerto con e l cercanías y también la estación del AVE, vamos a ir a los tribunales, incluso vamos a interponer una querella al gobierno, en este caso como municipios, Elche y Alicante, contra decisiones políticas que nos afectan y que pueden perjudicarnos para el futuro.、Re、es la única manera. ¿eh? ¿Y e h rescatarán el tranvía? Para de alguna forma mitigar esa conexión con Alicante tan deficitaria? No es que l o vamos a rescatar. Yo lo siento en el alma, esta es lo que es, ¿no? Es que Carlos Manzón se ha comprometido.、Eh, primero, la diputación está terminando de licitar un proyecto para pagar un estudio de viabilidad del tranvía que comunique la estación con el centro, con Torrellano y con el parque empresarial, ¿no? Y luego con el aeropuerto, si, si se puede, ¿no?、Eh, porque la vía Parque está preparada para ello, como tú bien sabes. El interior、uh -huh. de la vía Parque, el carril central está preparado para el, para el tranvía, ¿no? Vamos a exigir a Amazon, y Amazon lo va a hacer, que ese plan que la Diputación va a poner en marcha de estudio se materialice en hechos concretos en la próxima legislatura. Pero tenemos que estar muy unidos contra las decisiones políticas que están adoptando contra nosotros los ilicitanos. Y esto solamente pasa por exigencias ante la justicia. Y lo voy a hacer con Luis Barcala. Vamos a ser dos, muy, dos alcaldes, porque Luis, yo lo tengo hablado con él, muy reivindicativos, muy exigentes y muy impasibles. Muy impasibles, no, al contrario, muy rotundos con esto. Y hay un tercer también problema que viene envenenado por la adjudicación del Partido Popular en el gobierno de Mercedes Alonso, el Mercado Central. ¿Cómo va a resolver el Partido Popular de Elche este problema si consigue formar gobierno? De momento ya hemos visto. Que han defendido y, y que quieren agilizar la, la rehabilitación del viejo mercado central, convertirlo en centro de gastronomía y de ocio. Ustedes están a favor.、Sí. De ese proyecto que ha defendido este equipo de gobierno hace unas semanas. Es muy curioso, claro, esto implica que el provisional se consolida la ladera marinera. Sí, sí del por、Milano、supuesto,、Pongo. lo van a conseguir. ¿no? Aunque e s t e r Díez nos dijo、ya. como candidata a las primarias、ahora. que buscarán un espacio ahora, alternativo. Ahora, ahora, ahora, pero claro, e s t e r Díez votó a、demanda. favor de esto en, el, en la Junta de Gobierno, votó a favor de privatizar a clarisas. Oiga, los votos están ahí, no, y retratan, ¿no? Efectivamente, pero Entonces, tenemos nosotros... este, este berenjenal, lo tenemos. Sí, bueno, ¿Cómo van a poner ustedes Nosotros、ahora? lo tenemos muy claro. Es verdad que hay una resolución de c o n s e g u e r í a como tú bien sabes,、sí. que determina lo que determina. Para empezar, ¿se han hecho catas de la estructura del estado del hormigón para saber si realmente ese, ese hormigón que sostiene el mercado、eh, puede perpetuarse? O, o decir, yo creo que no se han hecho catas. Vamos a empezar por ahí. O sea, que puede tener l u m i n o s i s otras patologías que afectan a las estructuras. Estamos hablando de un mercado que es verdad que fue Don Santiago Pérez Zaracil el que lo diseñó, pero con materiales del año 61.、Uh -huh. De cualquier forma, sea como sea el informe. Nosotros tenemos un pacto con los placeros y lo saben y lo conocen. Ese mercado se va a rehabilitar con o sin estructura nueva. Ese mercado va a volver a ser mercado tradicional. Los placeros van a volver a ese mercado. Habrá un parking en Plaza de las Flores pequeño utilizando el parking de Ramón Pastor, como ya hemos dicho, ¿no? Porque ahí hay un parking en Plaza de las Flores. Pero ese parking es no parking es viable claro, cuando se puso en marcha. Claro que no es viable. Pero ese parking te permite, te da la certeza de que no existen restos arqueológicos en el subsuelo. ¿Me explico? Uh -huh. Con lo cual, el modelo del parking de plaza del Gran Teatro, de la, plaza de, de la placeta del Spar, como todos sabemos, es el que vamos a poner en marcha en Plaza de las Flores, que son 140 plazas, un parking muy pequeñito porque lo piden los placeros. Y cuando esté el mercado rehabilitado y el parking hecho, los placeros se volverán a su emplazamiento original. Y Comunidad Valenciana volverá a ser un jardín y un espacio sin ese mamotreto denunciado por el PSOE en su momento y que ahora dice el PSOE que es la única fórmula para poder salir de aquí. Es i m p o r a n t e Importante esto que te digo, r o s O sea, nosotros, evidentemente, somos defensores a ultranza del patrimonio histórico y lo estamos demostrando. Si al final los informes son concluyentes con respecto a la estructura, asumiremos la estructura. Lo importante es que el proyecto de Santiago Pérez Aracil, de una manera o de otra, va a continuar y se va a rehabilitar y que los p l a z a d o r s van a volver al mercado tradicional y que habrá parking en Plaza de las Flores. Soy alcalde además concurra a las elecciones con este proyecto. Y hay un último matiz. Me dirás, ¿qué pasa con el parking de Plaza de las Flores? Primero, que concurra a las elecciones con este proyecto claro. Y en segundo lugar, no hay ninguna justificación patrimonial, técnica de inidiabilidad del tráfico para impedir un parking pequeño de dimensiones reducidas en Plaza de las Flores que contente o que responda a las necesidades de los placeros. Ninguno. Con lo cual, si soy alcalde a de m á s l o va a hacer pymesa como ya me he comprometido. No vamos a buscar financiación porque es una patata caliente que tenemos que solucionar. Vamos a avanzar. A seguir, porque hay muchos más problemas en Elche y no podemos estar aquí obstruidos en este problema generado por los políticos del Partido Socialista,、uh -huh. que son los que reciben el contrato, 15 años ya. Y en cuanto al provisional, ¿saben algo de las eh, alegaciones? Eh, si se han respondido. Todas las alegaciones por parte, o saben algo del de proyecto de consolidación de p i m e s a Pues no, no sabemos nada, y lo más preocupante. ¿La han preocupado? Es que sí, hemos hecho, claro, por supuesto, nosotros, como tú bien sabes, promovimos alegaciones. Curiosamente. Parte de las alegaciones las promovieron miembros de Compromiso acreditados como Juan Antonio Oltra y Ángel s Candela、uh -huh. contra la consolidación del provisional. Cosas v e r e l e s querido s a n c h o z el Partido Popular ahora luchando con compromiso. Oye, pues sí, es porque la defensa del patrimonio nos atañe y nos preocupa. ¿no?、Uh -huh. También lo han hecho con el Hotel Las Clarisas.、Eh, efectivamente. Bueno, Compromiso、sí. ha habido dos fases. La primera a favor y luego han reculado, ¿no? Pero esto es un hecho. De hecho, en parte ese es el origen de la, de la fortísima división interna que tiene Compromiso ahora. La privatización de Clarisas es que, gracias a todos, gracias al esfuerzo. Colectivo de todos e ha paralizado. ¿no? También está el mercado provisional.、Eh, esto sí, ahora también es, eso es, justamente las dos fisuras. Es que está todo en el paquete porque recuerdas que Clarisa se lleva con el provisional、uh -huh. y habilitar como sí, jardín sí. el huerto, del, el huerto el de la remonta del、sí. escorchador. ¿no? Por eso digo que, que, que, hay, que hay alternativas. O sea, tenemos un proyecto de ciudad que, que responde a todas estas、eh, problemáticas generadas por el Partido Socialista en sus últimos cuatro años, que es que no ha dado pie con bola y encima no le ha ayudado a las decisiones del Gobierno de la Nación. Pues no hay más tiempo para más, solo tenemos un minutito. Pablo, ¿te preocupa lo que está pasando con los fondos de Pedro Ibarra? Nos preocupa el patrimonio, nos preocupa mucho el patrimonio y yo creo que lo estamos demostrando. Tenemos un plan de desapado acequias y muchas otras cosas y, evidentemente, nosotros lo que queremos y esperamos es que se dilucide ¿no? y se sepa qué es lo que, lo que pasa con los fondos. Yo creo que esta ciudad, creo o no, afirmo y sostengo, tiene una deuda absoluta moral con Pedro Ibarra. Y esta deuda pasa por que la ciudad entera conozca la obra, la labor, la preocupación y, y el denuedo que Pedro Ibarra eh, puso eh, en todo el patrimonio local. Y tenemos que plantearnos muy seriamente cómo resarcimos su memoria y cómo nos hacemos justicia.